I'm Todos estaban La flauta Al monte Del señor Celebraremos Su Po El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y vamos a cantar y celebrando su poder en alegría del corazón Como el que va con la flauta Monte del Señor Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los hundros de los cielos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los hordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los muros Tillbaka Solución, mucha violencia y hubo mucho desorden familiar y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia quedamos huérfanos sufrí de mucha depresión mi vida era un laberinto una mi hermana quedó de recién nacida 15 días se debatía entre la vida y la muerte y otra hermana de dos años murió de tristeza cuando ya no estaba mamá mi hermano como ya no tenía quien lo cuidara en la orfandad puso sus dedos en una máquina industrial se había ido la energía y cuando volvió la energía le quita tres dedos de cada mano entramos en la orfandad en la pobreza mi padre salió de la cárcel y fui al, al orfanatorio ahí conocí muchas cosas como el homosexualismo el afeminamiento, el narcisismo el echarse con varones era, la, era, el, era el acoso Terrible en el orferinato donde estábamos como 500 huérfanos Yo mojaba la cama hasta los 14 años Traumado Ahora sé que se llama burling o bullying Pero era objeto de burlas Yo hacía muchas, muchos rezos para calmar mi alma Tranquilizar mi alma Y poder huir de las depresiones Poder huir de la soledad Y poder huir de ese adentramiento De, de, de esa concentración que vivía muy dentro de mí Pero eso no me, no me ayudaba Al borde de la desesperación Salí del orfanatorio, me fui a las calles Me refugié en las drogas Mezclaba drogas en, en en aquel entonces y estaba hundido en los vicios. Estaba terrible tocando el fondo del, del, del, del barranco, el fondo del, del, del pozo, de la desesperación. No hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la a la pobreza, aquellos pensamientos que tenía. En mi mente estaba allí cuando llegó la vida Llegó Cristo Jesús a mi corazón Y conocí la libertad Conocí la vida abundante Conocí la vida eterna Y conocí la gloriosa salvación Y le dije al, y le dije al Señor Yo que no merecía tener una esposa decente Yo que estaba en la prostitución, en el mundo de las, de las drogas Pero ahora que me has encontrado, si me das familia Yo quiero que esa familia te cante Yo quiero que esa familia te sirva Yo quiero que esa familia no sea para mí, sino sea para ti Volvimos a la vida Él nos dio la libertad, Él nos dio su gloriosa salvación Yo no sé si estás pasando problemas gra más graves que estos Pero esta noche la vida está aquí El Padre está aquí Yo regresé como un pródigo nauseabundo y hediondo Y Él me salvó, me cambió, me dio vida Me ha dado la bendición de tener una familia Que alaba y adora al Dios del cielo Si tú quieres esta noche entregar tu corazón a Jesús Puedes hacer esta oración que yo hice Hace años en una calle Y llegó la vida a mi corazón Regresé a casa Regresé al pastor de mi corazón Yo te ruego Si tienes necesidad de Dios A ti te invitaron para venir a esta reunión Te estás encontrando con la vida Es Cristo Jesús el que está aquí Para ayudarte Inclina tu rostro Repite conmigo esta oración Que yo hice de corazón Y tu vida va a cambiar Vas a ser new Yo no sé qué quiere decir York Pero vas a ser nuevo Nueva criatura Vas a tener vida abundante Se va a ir la soledad Se va a ir la depresión Se va a ir la orfandad Se va a ir la pobreza Se va a ir el trauma Se va a ir el laberinto Y vas a encontrar el propósito por el cual estás aquí en esta tierra yo quiero orar por ti si tú me permites repite este, esta oración conmigo y di Padre Celestial te pido perdón por todos mis pecados lava mi corazón con la sangre de Jesús reconcíliame acéptame dame la vida eterna porque vuelvo a casa y yo te recibo Como mi Señor, mi Salvador personal. Yo me reconcilio contigo y te doy gracias por entrar a mi corazón. Te doy gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por darme vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien ha hecho esta oración? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está Usted se ha reconciliado con el Señor Un niño, una niña Levanta tu mano, levanta tu mano Dale gracias a Dios Tienes la vida Tienes la paternidad Tienes el poder, tienes un nombre nuevo Te bendecimos En el nombre de Jesús Se sano de la soledad Se sano de la depresión Jesus Tómase de pie Vuelvo a Mios Sus manos al cielo esta noche A donde quiera que el Señor Nos lleva y nos abre puertas Ahora entendemos Nosotros no vamos a ofrecer conciertos Ni a amenizar fiestas Ni hacer ningún show Nosotros vamos Porque somos el fruto De muchas promesas que Dios le dio A nuestros padres Llevamos un mensaje Y parte de ese mensaje es, una decisión puede cambiar el destino de una generación. Si Dios lo hizo con nuestros padres, con mi familia, lo va a hacer contigo. El pastor de mi papá decía, no importa cómo iniciaste, lo importante es cómo vas a terminar. Hoy regresa a los brazos de tu padre Como lo hizo el pródigo Estando lejos Se dio cuenta Cuando anhelaba la comida de los cerdos Una comida que su padre Jamás Le hubiera dado Estando lejos volvió en sí Y dijo me levantaré E iré a mi padre Y aunque su padre lo amaba tanto Aunque su padre le dolía En el corazón Su padre no salió tras de él Pero siempre lo estuvo esperando Tu padre siempre está esperando por ti Dale tu mejor ofrenda de palmas al reino En Cristo soy libre no hay más condenación Y se rompen cadenas no soy Las cadenas son rotas, fuerte, se rompen Eres sano en el nombre de Jesús Eres libre en el nombre de Cristo Toda maldición se va en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Cristo Jesús Toda enfermedad se va, desaparece en el nombre de Jesús Escúchalo bien Todo espíritu de muerte se va en el nombre de Cristo Ayúdame iglesia Una vez más Ordenamos Que todo espíritu de muerte Se vaya en el nombre de Jesús Pensamientos de suicidio Pensamientos de muerte Se van en el nombre de Jesús Todo cáncer desaparece en el nombre de Cristo Jesús Cristo te hizo libre Libre Libre Libre ¿Dónde está la iglesia que ha venido a anunciar libertad? Libertad En el nombre de Jesús Somos libres Somos libres Que se escuche fuerte Vamos, dilo Se rompe Estaban en la cárcel Y dice que les aprisionaron los pies El enemigo pensó Que al aprisionarle los pies Pensó que ahí los iba a derrotar La sorpresa que se llevó Es que no les taparon la boca Yo no sé si alguien está entendiendo este mensaje Aunque el enemigo te quiera detener no podrá Porque tú tienes labios, boca para anunciar Eres libre, soy sano, soy perdonado En Cristo hay victoria, en Cristo hay esperanza Nadie podrá detener mi alabanza Nadie podrá callarme Podrán venir vientos, podrán venir cualquier cosa Pero nadie podrá detener mi alabanza ¡Para Cristo! Lucha. otro error puso juntos a dos adoradores uno hace huir a mil dos hacen huir a diez mil en la unidad hay victoria tome la mano al que tiene al lado, sacúdalo y dígale, en la unidad hay victoria cuando está Papá y mamá orando ahí a la medianoche Hay victoria, hay unidad Aunque digas hermano yo no sé qué me está pasando Siento que no avanzo Júntate con aquellos que proclaman libertad Yo no sé cuántos miles sabemos en este lugar Pero si dos hacen huir a diez mil Quince mil personas Dios mío, Dios ya nos dio la victoria hay victoria en Cristo Jesús cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban codea a alguien y dile te están escuchando vamos dile a alguien que está atrás te están escuchando Qué es lo que anuncias en casa, qué es lo que estás diciendo. Proclama una alabanza en los momentos más difíciles. Proclama una alabanza en los momentos donde tal vez lo has perdido todo. Proclama una alabanza, porque de repente, a ver, grite de repente, dígale a alguien de repente, se sacudieron los cimientos. Eso es lo que está sucediendo en este momento Hoy hay victoria en el nombre de Cristo Jesús Se están sacudiendo los cimientos Y las cadenas de todos son rotas Y en Cristo somos libres libre, alguien lo grita, somos gratis. somos är Yo no sé si alguien puede saltar, alguien puede anunciar libertad sobre casa, sobre tus hijos, sobre cualquier enfermedad. libre, libre, libre, libre libre no te trajo hasta aquí para volver atrás Es tiempo de avanzar Es tiempo de proclamar la palabra de Dios Quiero que ves el mejor grito de victoria Uno, dos y tres, grita ¡Vamos, sabe, fuerte! Se rompen no cadernas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenas Se rompen cadernas No soy esclavo más En Cristo soy libre La iglesia que lo no vamos Más fuerte, más fuerte Se rompe. Prepárate a celebrar El cáncer ya se fue Eres libre, eres libre La maldición huye Somos libres Una última vez Todos, todos, fuertes, Se rompen Se rompen Ya verás No soy más En Cristo Soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy fri. más En Cristo soy libre No hay más condenación ¡Grita! Profetizamos sobre esta generación Profetizamos sobre esta generación Y declaramos que los huesos secos vuelven a vivir Declaramos que los que estaban en tinieblas Luz les resplandece Aquellos que estaban lejos Son hechos cercanos por el Espíritu de Dios oh, Porque en los postreros días Dice el Señor Llegó el día 2 de septiembre, año 2017, rápido se han pasado 17 años, eh, Dios nos ha permitido servirle, hemos visto a lo largo de estos años el cumplimiento de muchas promesas y hoy lo estamos viviendo con todo el cuerpo de Cristo, con todas las naciones. En esta oportunidad desde el Madison Square Garden aquí en Nueva York, pues sabemos que lo que va a suceder hoy aquí va a tener eco a nivel mundial de todo lo que Dios está haciendo y estamos súper felices. tenemos a nuestros amigos arribando precisamente por acá. Luis, ¿cómo estás? ¡Peticiones! ¿Cómo estás? Mira, bien, estamos bien, ahí bien. En, bien, bien. En, en Facebook Live. Bien, este Están todos? llegando nuestros chicos. Mira, ya están aquí. Muy contentos, felices, emocionados y agradecidos con el Señor. Llegó el día. Después el de tantos día. días y meses de preparación, aquí estamos. Gracias a Buenos Dios. Buenos días a todos, a todos los que están viendo. Estamos muy emocionados viviendo un, un momento sobrenatural. Muy contentos de ver a tantos amigos que se dejaron venir. Sí, de, de los de, cuatro puntos que toda. han venido. Hoy en sí, la sí, mañana sí. en el hotel había mucha gente de Guatemala sí. que se vino para ser parte de lo que va a ser esta noche el Tecos Bueno, yo creo que esta noche es una noche histórica. Creemos que Dios se va a glorificar. Hay mucha gente que se ha vaciado de Dios. Hay muchos que se han llenado de cosas negativas. Y la promesa del Espíritu Santo es que Vamos a ser llenos de él, llenos de su presencia. Y algo muy lindo es que Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y de esto se trata esta noche de un Pentecostés, ser llenos de Dios. Bienvenido señor. Es el mío. Vivo. Oh, este oh, es hey. hey. el hey. estudio. Que se armó aquí. Y oh, no. se the, the, he he the <laughs> around, está todo yeah. Ingenieros de Nashville y Chamombea que todo el proceso. Awesome. Awesome Rob ¿Es genial que te Rob es... ¡Oh! ¡Ahí Rob! ¡Rob! welcome. gracias a ¡Drummer! ¡The guy that matters! ¡Hola! bienvenido. Okay, how are you? Thanks, thanks. Good. Hey! Hey, you know you How are you? How are you? Hello, how Hey, Sammy! <laughs> Es un privilegio. Eh, yo siento un aprecio tan grande, una admiración, un respeto por mis amigos de Miel San Marcos, porque creo que han logrado mantener un balance, un equilibrio muy difícil de mantener entre la gracia que Dios les dio, la pureza de la adoración y de la exaltación al Señor, y al mismo tiempo combinar elementos de música, de video de multimedia tan importante para esta generación creo que también otra de las cosas eh, que son verdaderamente geniales de Miguel San Marcos es que han sabido sacar de los tesoros antiguos y combinarlos con ritmos modernos con un sonido actual entonces para mí son verdaderamente eh, amigos tan queridos pero que al mismo tiempo un modelo para las nuevas generaciones y los respeto muchísimo <risa> ¡Suárrete! ¡Lisa! Estamos viendo todo el montaje, está todo quedando super bien, excelente. Estamos contra el tiempo, pero creyendo que todo va a salir bien. Más que una expectativa, creo que es una convicción de lo que tenemos para esta noche. Porque el Señor dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Yo sé que hoy este lugar primero se llenará de la gloria de Dios. Segundo, nos reuniremos miles de adoradores de diferentes lugares, de diferentes naciones, diferentes lugares que vienen y nos eh, uniremos en este lugar para levantar su nombre. Así que van a suceder milagros. Yo sé que va a haber restauración, va a haber sanidad, va a haber salvación. Como hubo en Pentecostés. Todos estaban unidos, unánimes, en un mismo sentir y vino el Espíritu Santo y llenó la casa y después de eso sucedieron cosas extraordinarias, milagros, salvación y muchas cosas más que yo creo que hoy también hay cumplimiento y muchas promesas aquí en este lugar. Toda esta arena, hoy todo este lugar Va a ser lleno de la gloria de Dios Y lo que suceda en este lugar Va a repercutir en todas las naciones Creemos que es un nuevo tiempo Donde Dios va a levantar a muchos Y muchos van a venir a los pies del Señor Creemos en la unidad familiar, creemos que esto es de familia y sabemos que todo lo que empieza en casa es lo que reflejamos al ministrar, a la al Señor. Entonces esa es la razón por lo que lo hacemos, porque así como somos en el altar, también somos en casa, entonces es, es transparencia. Estamos viviendo algo histórico, muchas promesas de parte de Dios cumplidas este día, estamos acá a guardo justo todos estamos ya emocionados, está por dar inicio, todos los preparativos que están dando y esta noche va a ser histórica. Más de en Nueva York, levantaremos el nombre de Cristo en alto. El... Así es, mundo. bendiciones. Dios ha sido fiel con nosotros, hasta aquí podemos decir, la misericordia de Dios es la que, es la que nos tiene de pie. Nos debemos a, solo a Él, a su infinito amor gusto, o sea, es una emoción, la sensación del sí, evento ¿eh? como tal. y bueno, qué te digo, la, la expectativa, pues, es que el señor haga lo que tenga que hacer y que y que nosotros pues colaboremos con eso, a que todo fluya, a que eh, todos escuchen como se debe escuchar. entonces, esperemos que Dios nos apoye y que nos dé la la sabiduría y el entendimiento para llevar a cabo esto. gracias, Mar. Eh, que Dios te bendiga. Well, And I believe people are just going to come and unite here in the, the heart of New York to proclaim Jesus to come out here and and worship His name and and basically to be like this is not about us, this is about God. We're going to get together and we're just going to worship His name as loud as we can here in New York City. So I believe that people are going to get have their lives completely changed. They're going to be blessed, and I believe that this record is going to be a blessing to the church. So I'm extremely excited, and I'm just happy to be here. I'm grateful. Tenemos aquí, por ejemplo. Este, a dos de las chicas que están trabajando, tienen la computadora y nos vamos porque están trabajando. Están hablando por teléfono, ¿no? ¿vale? Están trabajando para que todo salga perfectamente bien. Les invito a que abran su corazón, a que sean parte de este nuevo tiempo que Dios está trayendo a la iglesia. Y a mucha gente que podemos ser luz y que podemos transmitirles y poder llevar este mensaje. Queremos que sean llenos de Dios, porque hay tanta cosa, tanta perdición, tanto pecado del que puede ser lleno. Pero si eres lleno de Dios, del Espíritu Santo vas a tener vida y vida eterna y abundante. Este, vamos a conocer aquí a nuestro amigo Pablito. A ver Pablo, este, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué están en, en el Facebook? Aquí estamos en el Media Room, aquí están las personas que están posteando en todas las redes sociales. Ah, pues aquí eh, falta mucha parte del equipo que está ya grabando, que ya está tomando fotografías bueno. en, en el Madison Square, en, con la banda, pues uh -huh. todos. Aquí sirviendo, gracias a Dios. Y tenemos, por supuesto, a un integrante de, de la banda Guaito por aquí, Guaito. ¿Cómo estás? Vemos de que, pues no solamente estás en la banda, sino también estás trabajando acá. ¿Qué estás haciendo, Guaito? De todo un poco. De, de todo un poquito. Sí, estamos terminando de coordinar lo que va a ser a, lo que vamos a presentar hoy durante el show, los gráficos y con el equipo acá estamos coordinando foto, video, multimedia, redes sociales. Todo lo que ustedes están viendo ahí, este gran equipo lo está haciendo posible. Así que sigan conectados. Estoy seguro que esta presentación va a marcar tu vida de una forma profunda. Abre tu corazón no solamente disfrutes de la música sino también de la esencia, del espíritu y de las palabras proféticas que van a ser declaradas a través de esta presentación estoy seguro de que la música de Miel San Marcos y de todos los que hemos sido parte de esta noche va a tocar tu vida disfruta lo que Dios te deliga hoy estamos 2 de septiembre del año 2017 no sé en qué momento estás viendo este DVD pero hicimos todo esto Eh, no importando la inversión de esfuerzo, recurso, tiempo, porque queremos que este lugar y lo que sucede aquí sea de testimonio para todas nuestras generaciones. Es tiempo de llenarnos de la presencia de Dios, de vaciarnos del pecado, de vaciarnos de tanta inmundicia y que sea un pentecostés en casa, en unidad, todos recibiendo la llenura de la presencia de Dios. Es un nuevo tiempo para tu casa, para tu vida. Disfruta este tiempo. Adoremos al Señor.